Representing all over the world. What a damn Ross and Vicky ¡Madre les quiero decir, chicos? A nuestros hijos también les gustaba el rock. ¡Y ustedes tienen que hacer conmigo! ¿Ya que nos quieren matar? Is... Yo vengo de Andalucía, la primera huelga que hice la hice con 14 años y todavía estoy en la lucha y no he adelantado prácticamente nada. Resulta que ahora cuando yo estaba orgullosa que mis hijos y mi nieto iban a ir a la universidad, me la recortan. La sanidad pública. En Andalucía nos moríamos. Nos vivimos aquí. Hemos estado unos años bien. Ahora nos la vuelven otra vez a quitar. ¿Qué hemos, qué hemos hecho? Pues una huelga es poco. Para lo que nos están haciendo, la huelga es poco. ¡Suscríbete <risa> al Them the them a like <laughs> them like a los antedisturbios siempre han sido los mismos. Conceptuados hace 64 años tengo y desde que los conozco no, no han sido siempre los mismos. Unos sanguinarios con la clase trabajadora. Sus hijos van a la universidad. Los lo míos, mis nietos, a lo mejor no pueden ir. Compartiendo um, un mundo diferente, un mundo que nosotros decimos es posible, de ser mujeres de guerreras como decimos nosotros guerreras de, de un pensamiento guerreras de, de resistencia guerreras de cambio Mete Friday go